Cuentos de hadas españoles. Una promesa rota. Había una vez un hombre llamado Hisashi que vivía en una pequeña aldea, cuando Japón aún era un país primigenio. Era amable y joven, pero la vida había sido injusta con él, y por ello era muy pobre. Tenía que trabajar muy duro para sobrevivir durante los días en los que el sol brillaba con fuerza. Pero cuando llegaba el invierno, encontraba muy poco trabajo y en ocasiones pasaba un hambre voraz. Un día, mientras paseaba entre el frío viento, se encontró con una grulla tumbada en el suelo. ¿Qué es eso? ¡Oh, una grulla! Parece que hoy tengo suerte. Prepararé una sopa con ella. ¡Niám! Pero cuando se acercó, vio lo hermosa que era la grulla. Y su corazón se quedó prendado de su belleza No, no puedo cocinar esta grulla Es muy hermosa Oh, ¿Qué le pasa? Tiene el ala herida mm, ¿Qué puedo hacer? Y de su bolsa sacó un bálsamo para curar a la grulla Estaba hecho de muchas plantas especiales de la tierra Ya está, pequeña grulla Vamos a arreglarte el ala Oh, No te muevas Puede que te duela un poco, pero curará en un periquete Y en cuanto lo dijo, la grulla empezó a batir el ala Ya no sentía el dolor Y ahora observaba a su salvador Hisashi le sonrió Y la grulla batió ambas alas y se alejó volando Bueno, parece que hoy también pasaré hambre Volveré a casa Aquella noche, mientras Hisashi dormía El viento del exterior aumentó y aumentó. Después de un rato, se despertó con el sonido de un repiqueteo. ¿Qué? Será el viento. Pero el repiqueteo continuó y se hizo más intenso. Hisashi empezó a preocuparse. Ese ruido no parece el viento. ¿Y si es un ladrón? Iré a comprobarlo. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Quiero saber tu nombre Vale, abriré la puerta Y cuando la abrió, se sorprendió al ver a una hermosa mujer frente a su puerta, en medio del frío asolador Llevaba una gran bolsa que había colocado a su lado Oh no, eh, estás bien, entra, vamos, rápido La mujer no hizo ni un sonido y cayó en sus brazos débilmente ¡Oh cielos! Su cuerpo está tan frío como el hielo Seguro que está muy débil Luego ya meteré su bolsa Hisashi llevó a la mujer a su habitación y la arropó Eso es, ahora entrarás en calor ¡Bruh! Hambre y frío, una preciosa extraña en mi casa ¡Qué día tan extraño! Oh, ya es de noche Pronto se durmió frente a la débil llama A la mañana siguiente se despertó y vio a la mujer sentada a su lado Hola, me llamo Suru. Siento haber venido tan repentinamente anoche a molestarte Oh no, tranquila ¿Cómo, cómo estás hoy? ¿Has entrado en calor durante la noche? Estoy muy bien Y he dormido muy calentita Gracias Pero, cuéntame Dime, ¿de dónde vienes? No, no tengo un hogar Iba merodeando por el frío cuando vi tu casa No tengo dónde quedarme Bueno, ¿por qué, por qué no te quedas aquí hasta que encuentres a dónde ir? Y bueno, me encantaría darte algo de comer Pero, como puedes ver... Oh, eso no será problema La bolsa que traía conmigo está llena de arroz. ¿Dónde está? Pues la he dejado en esa esquina de allí. Suru tomó el arroz y preparó una olla al vapor para ambos. Hisashi llevaba días sin comer, como es debido, por lo que se tragó todo el plato de inmediato. ¡Estaba delicioso! <risa> ¿Entonces puedo quedarme? <ríe> por supuesto. Pasaban los días y ambos vivían felices. Y cuando empezaron a conocerse mejor, Hisashi se enamoró de Suru. Pero, ¿qué puedo hacer? Nunca se casaría con alguien como yo, aunque no pierdo nada por preguntar. Uh, Suru, tengo que preguntarte algo. ¿Tú, por casualidad, querrías casarte con alguien como yo? ¡Ah, sí! Bueno, sé que soy pobre y todo eso, pero... ¿Qué? ¡Espera! ¿Acabas de decir que sí? Pues sí, he visto lo amable y gentil que eres Me encantaría casarme contigo Y desde entonces, Suro y Hisashi vivieron juntos como marido y mujer Pronto el invierno llegó a su fin al igual que el saco de arroz de Suru, Hisashi comenzó a trabajar de nuevo Pero no conseguía mucho dinero Y estaba muy triste Querido, no tienes por qué preocuparte Te daré una preciosa tela para que vendas en el mercado Pero, ¿cómo conseguirás esa tela? Yo la haré Pero tardaré unos cinco días en hacerla Me encerraré en la habitación y tejeré la tela para ti Pero debes prometerme no entrar nunca Yo saldré cuando termine Hisashi se quedó confundido Pero accedió Y aquel día Suru entró en la habitación Y se encerró durante cinco días Hisashi no sabía qué hacer Pero esperó pacientemente a su mujer El último día Suru salió de la habitación Con la tela más preciosa e Imaginable en sus manos Tenía flores y pájaros bordados y parecía perfecto para una reina. Es sencillamente hermosa, pero ¿cómo la has hecho, amor mío? ¡Shh! ¡Es un secreto! ¡Ahora ve a vender la tela! Y así Hisashi salió y vendió la tela. Cuando regresó a casa, estaba de buen humor. Se reunió con su mujer y le contó cómo había vendido la tela por una buena cantidad. ¡Qué maravilla, cariño! Con este dinero te cocinaré algo delicioso Aquello continuó durante un tiempo Suru se encerraba en la habitación durante cinco días Y Hisashi esperaba pacientemente por ella Pero cada vez que salía de la habitación parecía más y más cansada Un día, un amigo de Hisashi de la aldea fue a visitarle Se saludaron y se preguntaron cómo les iba Mi mujer es la persona más hermosa y amable del mundo, amigo mío Ojalá pudieses conocerla, pero se han cerrado en la habitación ¿Qué? ¿Por qué? ¿Os habéis peleado? Hisashi le explicó a su amigo lo que estaba haciendo Suru Y este se quedó impresionado Es extraño, ¿no crees? Eres su marido y aún así no sabes cómo lo hace Y lo más extraño es que no quieras averiguarlo Bueno, ahora tengo que irme Dale recuerdos a tu esposa misteriosa ¡Hasta pronto! Hisashi se quedó muy preocupado al escuchar las últimas palabras de su amigo Era cierto que nunca le había preguntado a su mujer Qué era lo que hacía en aquella habitación Además, ¿de dónde saca esas maravillosas telas? Necesito averiguarlo Y esta vez decidió asomarse a la habitación Suru confiaba en su marido Y por eso ya nunca cerraba con llave Y cuando Hisashi abrió la puerta Se quedó sorprendido de no ver a su preciosa mujer Sino a la grulla a la que había salvado meses atrás La pobre criatura se estaba arrancando las preciosas plumas blancas Para tejer la preciosa tela ¿Tú? ¿Suru? ¿Eres una grulla? Hisashi, ¿por, ¿por qué has roto nuestra promesa? Y así, Suru batió sus alas y se alejó por la ventana ¡Suru! ¡No! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Suru! Siento haberte mentido, amor mío Pero quería darte las gracias por salvarme la vida aquella noche Y te he querido de verdad Pero necesitaba que confiases en mí Por favor, quédate conmigo. Nunca más volveré a romper una promesa. Pero Suru voló alto y nunca regresó. Hisashi se quedó descorazonado. Había amado profundamente a Suru y nunca más volvió a casarse. Pasaba los días deambulando, observando el cielo, esperando a que regresase. Pero nunca lo hizo. Él había roto su confianza y la confianza no se puede reponer. Una vez desaparece, es difícil que vuelva. Y en caso de conseguirlo, nunca será igual.